Eureka Un misterio Un enigma Pero es un regalo Un regalo de la evolución Es el orgasmo femenino Y la ciencia ha investigado su origen. Y lo vamos a contar aquí en Eureka Comado martínez Martínez Amado. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Un misterio son las anotaciones que me he hecho yo hoy en mi libretita sobre este tema, que me las he puesto de color naranja porque he dicho, ay, no voy a ser tan ñoña de prepararme el tema del orgasmo femenino con el polirosa. Claro, y lo ay, haces lo de color de naranja, naranja para que no se vea, ¿no? <risa> No veo nada Bueno, hay hay, hay algunos, algunos que no ven que la mujer no solamente tiene esa capacidad, sino que tiene mucha más capacidad de orgasmo que el hombre. Bueno, habría mucho que discutir en este tema. Yo me he dado cuenta que con esta hay muchísima polémica. La cuestión es que dicen que el orgasmo femenino es, para los científicos, y yo creo que solo para ellos, un gran misterio. Pienso que debe ser, sobre todo, porque no es tan visto como un orgasmo masculino, sobre todo, ¿no? Pero, principalmente porque no es necesario para la reproducción, y muchas mujeres no lo experimentan durante la cópula, ¿no? por lo que biológicamente. Hablando, y desde el punto de vista evolutivo, pues sí que puede causar algún que otro quebradero de cabeza a los biólogos, ¿no? Y en el año 2016... A los biólogos, pero no a, a las biólogas. biólogas ¿eh? Y a las mujeres, ninguno. Claro. Eh, <risa> y, y, y, y no debía causar... Bueno, hay una serie de componentes, una serie de cosas. Eh, la influencia del poder, de la moral, de la religión a lo largo de la historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero... Claro. Eh, Hay dos cosas que se pueden destacar y que hacen especial y diferente al orgasmo femenino, que tiene mucho que ver con el quítoris, el que es el único órgano eh, que existe en el cuerpo humano dedicado exclusivamente al placer, es el único, y eh, no necesita ser reproductivo, es decir, el hombre necesita su orgasmo para reproducirse, la mujer no necesita orgasmo, es eh, puramente de placer. Exactamente, para llegar al orgasmo eh, necesitamos el clítoris. Hay otros eh, podemos sentir placer, Tenemos terminaciones nerviosas de placer en los labios, en otros lugares del cuerpo humano, pero el orgasmo es eh, mediante el clítoris ese es nuestro nuestro nuestro nuestra pieza, por decirlo así, para llegar a, al clímax, ¿no? Nuestra herramienta fundamental. Y en el año 2016, eh, Mijaela Paulisev, del Hospital de Cincinnati, y Gunther Wagner, biólogo evolutivo de la Universidad de Yale, estos dos, que además ya llevaban muchos años, hay que decirlo, dándole vueltas al tema del orgasmo femenino y de elucidar un poco de cuál era su origen, llegaron a la conclusión de que el, el orgasmo femenino debía proceder un pasado evolutivo en el que ese éxtasis orgásmico era imprescindible o debía ser imprescindible para la reproducción esa era su teoría, era una teoría pero es que resulta que acaban de hacer estos mismos científicos un experimento bastante curioso, cuanto menos curioso, con conejas que para ilustrar su hipótesis es una investigación con animales que lleva esa conclusión, porque el co ser humano ojas, es también sí. un animal, eh Claro, el ser humano es un animal, sí, conejas, sí. Eh, las conejas eh, pueden tener la clave del orgasmo femenino humano, la clave de su origen, y no, no tiene nada que ver con eso de vamos a follar. Como... <risa> vale, vale. <risa> ya me los estoy imaginando los de Twitter. Pero sí. bueno, eh, ¿qué pasa con las conejas estas? ¿Qué pasa con las conejas? ¿Qué, qué, ¿Qué experimento hicieron? Bueno, pues pasa que al igual que le pasa a las camellas y otros, pues ovulan a raíz de la cópula. Es decir, el acto sexual, o sea, el, el acto sexual de la copulación, en concreto, la cópula, es la que desencadena la ovulación. ¿Qué pasa con las mujeres y otros primates eh, féminos? Pues que nosotras ya ovulamos una vez al mes, sin necesidad de copular. Entonces, según estos estudios, los animales cuya ovulación depende de la cópula, eh, tienen el clítoris dentro, es decir, en el canal copulativo en lugar de fuera como es el caso de las humanas ¿no? entonces eh, estos científicos como lo que ellos creen es que las humanas tuvimos un pasado evolutivo en el que la cópula era necesaria para ovular pensaron que si podían demostrar que las conejas tenían reacciones similares en cuanto al número de orgasmos es que por fuerza teníamos un origen común en lo que a orgasmos se refería, ¿no? A mí la idea, la verdad, que me parece un poco descabellada y traída por los pelos, pero en cuanto te explique el experimento lo vas a entender. Eh, mira, ellos eh, partieron de la siguiente base. Resulta que a las mujeres, si se les administran antidepresivos, en concreto fluoxetina, ¿vale? Fue el antidepresivo que ellos usaron, eh, tienen menos orgasmos, ¿vale? Entonces, ¿Qué pensaron ellos? Pues mmm, dijeron, bueno, pues vamos a darle los antidepresivos a las conejas, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues de lo que se, se dieron cuenta al darle estos antidepresivos es que eh, la ovulación de las conejas caía en un 30%. Entonces ellos dijeron, ¡Eh, ¡Eureka! <risa> <risa> <risa> si los antidepresivos disminuyen el número de orgasmos en las conejas, tal y como sucede en las mujeres, es que las mujeres y eh, las conejas tienen un origen común Y si tienen ese origen común, se confirma la teoría, según ellos, ¿vale? de que el orgasmo femenino tiene su origen en un pasado evolutivo en el que era necesario eh, la cópula para ovular y, por lo tanto, para reproducirse. ¿Vale? Yo creo que lo he explicado mmm, el plan Barrio Sésamo, pero creo que lo hemos entendido sí, todos perfectamente. Perfectamente, sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál es la teoría de estos científicos? Yo digo que el ser humano... A ver, es muy complejo y una de las pocas especies en este planeta, creo yo, de las pocas que se aparea por placer y en la mayoría de los casos además evitando por todos los medios posibles evita, ¿no? eh, la reproducción. Nosotros eh, la mayor parte ahora, de las cópulas no tiene fin reproductivo, fin reproductivo. <ríe> Nosotros es los, los que, que somos eh, ahora es la puñeta de las cópulas. <risas> pasamos más tiempo intentando evitar reproducirnos sí, sí, sí. que en perpetuar la especie, eh, mm. sinceramente ¿no? eso si es que eso sí si es que nos lo llegamos a plantear alguna vez lo de lo de perpetuarnos ¿no? pero bueno eh Es una es una investigación que acaba de salir es una teoría no deja de ser una teoría eh, este experimento es curioso eh, observacional pero bueno eh, ahí está es lo que ellos piensan pero ya que estamos hablando del orgasmo femenino he dicho pues bueno pues vamos a hablar también de otros estudios por ejemplo hay uno que, que me pareció también muy curioso decir oye que la gente se ha preguntado cuánto llega eh, cuánto tarda una mujer en llegar al orgasmo o sea eh, tú, tú, tú, tú cuánto calculas que tarda una mujer en llegar al orgasmo eh, depende de la mujer Es muy caída ¿no? esa respuesta, ¿no? Claro, entonces ellos las lo que hicieron... hay que pueden tardar unos segundos o muy pocos minutos, y les hay que pueden tardar más minutos. Exacto, exacto. Una respuesta muy políticamente correcta. Es que es la respuesta, ¿vale? Pero claro, es que ellos sí. querían sacar la media. <risa> claro, es que ellos querían sacar la media entre un segundo y dos mil segundos, pues, ¿y qué salió en la media? Bueno, pues ellos, que eran del Instituto de Ciencias Médicas de, de Cadáver de la India, realizaron un estudio con 645 mujeres heterosexuales de 21 países ¿vale? Eh, distintos y sacaron la media. 13 minutos con 25. Uh -huh. Pero vamos, que había brechas, ¿sabes?, entre unas mujeres y otras. Hombre, claro, más, claro. Otras tardaban menos, pues lo lógico, y algunas ni llegaban. O sea, que es que directamente. Ahí estaba la cosa. Y nada, pues eh, con relación al, al, al orgasmo femenino, que me ha parecido un poco curioso esto de pues el orgasmo femenino no tiene sentido evolutivo porque si no es para reproducirse, porque si está, oye, como que no tiene sentido, si no hay orgasmo, aquí no hay tema. Claro, claro. Y, y luego hay una cuestión, una característica del orgasmo femenino que no tiene masculino, y es el que el orgasmo femenino, al no tener eyaculación, otra serie de cosas, eh, se puede repetir eh, en el tiempo sin esa fase retráctil que tiene el masculino eh, el hombre para que nos entendamos tiene que volver a empezar de cero, la mujer no sí, la mujer puede seguir hay mujeres con más capacidad multiorgásmica sí, claro. otras menos vale mm. que no todas las mujeres son multiorgásmicas, eso también es un mito pero hay algunas que tienen más capacidad otras menos pueden continuar necesitan ese tiempo de reposo como tú bien dices y y, y, y, y es así no porque pues pues es de otra manera y tiene un componente psicológico también y, y neurotransmisor a veces un poco complejo que creo que también es lo que llama también mucho la atención a, a a los científicos, ¿no? Pero me ha gustado traer este tema porque me gustaría recordarle a nuestros oyentes que, que el placer y, y el clímax adoptan muchas formas. O sea, es que el sexo no es el coito y ya está. O sea, claro. son más cosas. Es más, es el, el sexo no necesita del coito. Claro, y, y sentirse en lo más alto puede depender pues de lo bien que te lleves entre las sábanas con tu pareja, pero también de lo que te lleves con tu mano derecha, o claro, que claro. yo no sé, si es todo. <risa> claro, y, y, claro. Y, y que bueno, que para llegar al orgasmo, solo, solo hace falta una cosa, si es que no hay que darle tantas vueltas, solo hace falta una cosa que al final es la única que importa, creo yo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Qué es lo que necesitas para llegar al orgasmo? Una persona, qué es lo que necesita. Órgano sexual, ¿no? Desearlo. Ah, vale. Porque con el órgano sexual ya venimos, se supone que lo tenemos. Sí, sí claro. Humanos, claro. ¿no? Pero para tener un orgasmo, lo único que tú necesitas es desearlo con esa persona. Uh -huh. O con lo que sea, desearlo, desear tener un orgasmo tú solo o con tu pareja. Tú lo quieres desear, lo deseas. Si no lo deseas, da igual lo que esa persona te haga. Por mucho sí. que te haga, por muy bien que te lo haga, por muy bien que tú lo hagas. Si no hay deseo... Ya es muy difícil que tú puedas tenerlo, porque es muy mental también. Mm -hmm. Tiene que ver con otras cosas que van más allá de las percepciones sensoriales. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo único, lo único que le hace falta a una persona para alcanzarlo es desearlo desearlo y no tener influencias exteriores eh, que te digan esto o aquello en el caso de los hombres eh, una de claro, hay una serie eh... de inhibiciones que nos han educado con esas inhibiciones a lo largo del tiempo y hay que quitarlas eh, todas, absolutamente todas, eh, todas son mentiras, impedimentos biológicos, uh, uh. psicológicos, de cualquier otro tipo, de disfunción eréctil, de, de cualquier otra cosa que puedas, ¿sabes? Pero en general, lo que necesitas es simplemente estar atraído por la otra persona y desearlo infinitamente, eso es lo único que necesitas por eso lo que decía al comienzo de Eureka esta semana que es un regalo evolutivo también tiene mucho de cierto, porque es un regalo de la evolución, un regalo que se nos ha hecho en la evolución cuando lo tenemos será porque es necesario, sí. no es tan misterioso, ¿no? Es que es un poco poético. ¿Pero para qué sirve el orgasmo femenino? Porque si no lo necesitas para reproducir... Para ¿qué pasarlo bien, si más. Pero, hombre, ¿qué me está claro. contando? Si no hay orgasmo, no hay temas, Si no voy a dar claro. placer, ¿para qué nos vamos a parear? ¿Sabes? Claro, pero no hace falta reproducirse, no hace falta nada. Eh, porque hemos eh, pensado que el pasarlo bien no tiene un objetivo. Sí, es un objetivo en sí mismo, pasarlo bien y ya está claro, además que fuera de superficialidades que es lo que lo que decíamos que al final pues el sexo es mucho más que mucho más que el coito desde luego, que no toda relación sexual, importantísimo decirlo no toda relación sexual tiene que terminar en orgasmo, no es el culmen eso, ni trata de eso que es muy importante lo que va antes de, de la relación sexual y es la, la relación sexual no caricias, es reproductiva en absoluto claro. lo es, no tiene ese objetivo ni siquiera tiene por qué ser con amor, puede ser sin amor perfectamente, la reproducción sexual el, el, el coito solo necesita dos personas que les apetezca, sin más pero fíjate, yo he cometido un lapsus lingüe ¿no? El, el, el confundir una cosa con otra, ¿no? Crear intimidad, creo yo, mm. que va, en definitiva, va de eso, de crear intimidad, de miradas, de estimulación, de caricias, que todo eso también forma parte del sexo, que no hay que obsesionarse con llegar y ya, porque no es eso. Además, pues, como sabes, los hombres en dos minutos ya están preparados a lo mejor para... para para tener un coito, mientras que las mujeres necesitan más tiempo, ¿vale?, de, de, de estimulación y de excitación y todas estas cosas. Pero es que esa es una parte muy importante al final dentro de una relación sexual de pareja, ¿no?, ese preámbulo casi más que el final, porque claro. el final puede llegar, puede no llegar, puede ser un culmen, puede no ser un culmen, pero todo lo que se da antes, esas miradas, esas Para que haya fuegos eso, artificiales hace falta buena pólvora. La chispa, eso claro. es, la chispa. Mm. Y la chispa nace de esa intimidad y de esa atracción y de ese deseo. Eureka con Mado Martínez. La ciencia está investigando, ha investigado cuál es el origen del orgasmo femenino. Y lo hemos tratado aquí con eh, Mado Martínez en Eureka. Mado, muchas gracias. Buenas noches.